¿De quién? Vago Dios. ¿Eres amigo de Dorothy? Sí. sí. Ah. Todos debemos ser amigos de Dorothy. Som ¿Os acordáis sí. esta canción? Sí, sí, sí, sí. Somewhere over oh. the rainbow. Over the rainbow. Over oh, the rainbow. Where?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 países pero del mundo. Era mucho peor. Pero pero la peor. Lucha y, Estaba mucho peor, fíjate, de, de, de qué manera. Eh, Stonewall era un han bar. han conseguido cosas, pero, pero claro, han, se han se conseguido, hecho, y, y eso los activistas que entonces lucharon saben lo que se han conseguido. Y es lo que hay que.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 14 an, eh, año antes, en, en, en, a, en el autobús de Alabama, cuando se levantaba. Un momento para claro, el de reivindicar una lucha. Una una lucha ¿no? También es, es eh, asemejable o, o lo asemejan al famoso discurso en el Lincoln Center de, de Martin Luther King en el de He tenido mm -hmm. un sueño, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, momentos icónicos de la historia contemporánea y de am, los Estados y Unidos. Y en ambos casos eh, la lucha continúa. La lucha continúa eh, en todos los se sentidos, exactamente. Mecha, eh,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 y la señal que tiene que seguir existiendo es que la lucha prosiga, sí, sí, sí. no olvidase la fiesta claro, pero que no, siga la pelea porque te y, co y cosas, contarlo ¿sabes? en la radio que sea el contarlo, medio más el estupendo para contarlo la...